Exacto, bueno ahora estamos en el jardín número uno eh, en un ratito vamos a comenzar el taller y bueno y la idea también es ir a otros jardines en el marco de, de un proyecto que nosotros denominamos ayudando a frenar el cambio climático que está dentro de, del programa de concientización y sensibilización de educación ambiental? Exacto, el 5 de junio es el Día del Ambiente y bueno, nosotros eh, en el marco de esa fecha estamos realizando estos talleres y tenemos previsto y queremos realizar otros más en escuelas primarias. Y les eh, proyectamos un PowerPoint, eh, después un video, la idea bueno es reflexionar sobre las actividades que hace el hombre, positivas y negativas y cómo nosotros de nuestro lugar podemos ayudar a, a frenar el cambio climático y bueno, y ayudar a... a a cambiar la situación Bien. y mañana estaremos en el jardín número 15 y la próxima semana estaremos en el jardín número 2 Bien. el horario en aproximadamente estamos entre las ocho y medio de la mañana dependiendo del jardín y después a primera hora en el turno tarde también estamos realizando y después nos contaba